なおエレコーチ。Nap, nap, nap, nap. Estoy en el c o r n e r esperando que me llegue el p a s t e l La jerga por la que transito s u p e r o ese nivel. Hoy salgo menos, pero si salgo no es pa' perder. Soy toterreno, no cambia nunca mi parecer. Tengo una familia muy grande que debo mantener. Y unos negocios en la calle que debo mantener. Esta mierda no es a t e p no suena en la matine. Y si la gorra me persigue porque me amotine. Quiero que mi hijo se quede con mi revólver sin cómplice. Hoy vuelvo al barrio solo en el amanecer. Lo estoy haciendo para que quede conforme De frente a la calle siempre barras de un hombre l l a m e a mi madre para pedirle perdón Porque ella es tan buena que no se merece un hijo como yo A veces me lleva el diablo como un pichón Termino como siempre alcoholizado y en prisión Por esa noche que pasamos juntos 冬の夜、私の友達に売ってくれました。私の子供、私の娘に孤独してくれました。私の子供を持ってくれました。私の子供を持って a れました。私の子供を持ってく e ました。私の子供を持ってくれました。私の子供を持ってくれました。私の子 o を持ってくれました。私の子供を持ってくれました。私の子供を持ってくれ a した。p の子供を持ってくれました。私の e n e 持ってくれました。私の o 供を持ってくれました。私の子 s を持ってくれました。私の子供を持ってくれました。私の子 n を持ってくれました。y quedo en 3D m a r i の子 a n 持 otra vez Por el barrio todos me tratan de usted, yo no sé cómo h a c e p a josear con el José. Hace tiempo que no charlo con la tana, porque ahora ese trabajo ya se lo dejé a mi p a n a Ahora paso libre y limpio por la aduana, escuchando mi tema, ese que tengo con el mala fama. El barrio tiene claro lo que voy a hacer, antes que me maten en la calle a tiro como Andrés. Fumando nieve arriba de un Mercedes-Benz, o encerrado con perpetuo antes de que termine el mes. Esto no es música, es droga.